En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto al ingeniero Claudio Rojas Grandes temas de conversación, interesante invitados Que harán reflexionar y pensar sobre estos temas que son tan relevantes para nuestra comunidad bienvenido Claudio Rojas ¿cómo están queridos auditores? aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una edición más de su programa La Verdad, una alternativa más eh, fuerte hoy día un día un poquito más claro que otros ¿eh? estamos en, se está yendo el invierno está agradable la temperatura se ve la, la silueta de las montañas tenemos una visión espectacular acá desde la radio Y tenemos hoy día un interesantísimo invitado él es censo calfuyán expreso político ex dirigente ad metropolitano es dirigente de la mail weeksand map y director de la rojojo como está el censo qué gusto de tenerte en nuestro programa eh, bueno bien eh, muchas gracias por la invitación Eh, es un agrado poder estar con ustedes y obviamente intercambiar alguna idea y ver que pues, sacamos el limpio de toda esta conversación bueno, eh, si, sí, hay mucho que conversar eh, me gustaría eh, para entrar en materia, si te parece eh, que nos dieras eh, tu visión eh, del famoso plan Araucanía que hace dos semanas atrás lanzó el gobierno Eh, con, con bombos y platillos como la gran solución para el, para la comunidad mapuche o al pueblo mapuche para el, para el problema mapuche como quiera llamarlo bueno, por lo menos el título es un poco mejor que, que la propuesta que hizo el gobierno de Piñera en su anterior mandato en donde hablaba de la segunda pacificación de la Araucanía o sea, y todos sabemos Todos sabemos la carga negativa que tiene el tema pacificación de la Araucanía, que es una forma eufemística de cómo le puso el Estado chileno o la élite de este país a una matanza y una masacre de Mapuche, digamos, que fue horrible, digamos, para, para, para entenderla. Por lo menos el, el plan Araucanía trata de eh, desde el punto de vista de ser algo más humano que lo que fue el anterior. Mira, yo creo que en el Plan de la Araucanía uno puede ver todas las, las las cosas que está planteando, pero creo que es como en, cuando hay una negociación colectiva en un sindicato. Tú puedes tener 40 puntos, pero tú sabes que hay dos o tres que son los importantes. Perfecto. Porque los demás, digamos, es, es, digamos, todo es adorno y todo el cuento. Yo creo que lo, lo principal de... ...del Plan eh, Araucanía... ...es que apunta una vez más... ...igual como se hizo bajo la dictadura... Eh, ...bajo la dictadura... ...que es a tratar de dividir las comunidades... ...¿no?... Eh, ...las pocas comunidades que quedan... ...porque hay que entender, digamos, de que... ...de que esta es una medida que, que viene desde... ...como dije, desde el tiempo de la dictadura... ...donde se dictó un decreto... ...que fue el de 1568... ...en el que bastaba que un solo comunero dentro de una comunidad mapuche pidiera eh, eh, la división del territorio o sea, tener títulos individuales para eh, que se produjera eso yo creo que esto apunta en lo central y lo más peligroso de mi punto de vista el del plan de aerobuscanía es que apunta a lo mismo a lo, a lo mismo que apuntaba el dictador que es a dividir las comunidades o sea, que pase a ser eh, que tengan títulos individuales cada uno ¿cierto? eh... ...y se dice que, que, que la, esas tierras no van a ser no se van a poder vender como ocurre hoy día pero tú sabes que siempre empieza por algo y luego vienen los cambios pues, o sea claro. primero es dividir y prometerte que esto no no va a poder eh, ser eh, traspasado digamos a, a gente no mapuche pero pues bueno, después vamos a ver que eso va a ir cambiando en el tiempo pero lo primero es tratar de dividir las comunidades y mapuches yo soy es un punto yo creo el punto más grave desde mi punto de vista del, del plan, que es cambiar, el como dijeron algunos peñis, cambiar el estatuto jurídico de las tierras. ¿no? Eso es, como mi opinión, pero lo más importante. Entre medio tiene otras cosas que no, que no tienen nada que ver con los mapuches, porque entre otras medidas dice que se va a indemnizar a todos los que han sufrido el terrorismo en el territorio mapuche, Y todos sabemos que se refieren básicamente a los terratenientes, se refieren, digamos, a las forestales. O sea, de nuevo, en un plan que supuestamente está pensado para beneficiar a los mapuches, lo que se busca es beneficiar a, la, a los grandes grupos económicos y, y a los grandes latifundistas, digamos, de la novena región. Correcto. Ahora... ¿Qué te parece si hacemos un poquito de historia para que la gente entienda eh, esto de lo que estábamos conversando fuera del micrófono, eh, de cómo viene esto de, me decías tú que entre el 1890 y el 1930 eh, 1930, eh, se generaron los títulos de Merced, sí mira, que, que por un error lo... del, del, del ...por un error o por ignorancia... ...no se inscribieron en el conservador de raíces... ...porque una vez que el conservador apareció... ...porque el conservador data de 1930 aproximadamente ¿no? Claro, más o menos de por ahí... ...y bueno mira, el tema de... de del, ...yo partiría un poco antes... ...yo, yo partiría en, en 1883... ...hay que entender ya... ...que la nación Mapuche fue una nación independiente... ...hasta 1883... O sea, el Estado chileno, en teoría, se creó en 1810. Eh, los mapuches, eh, 70 años después de eso, seguían siendo una nación independiente. Habían tratados que habían sido firmados con O'Higgins, eh, eh, me refiero a Bernardo O'Higgins, <risa> eh, con el Estado chileno, en el fondo. Entonces, eh, hasta ese momento, eh, los mapuches seguían siendo una nación independiente. Pero, ¿qué ocurrió ahora? ...en 1883 que está muy en boga con lo que ha en esto lo que se ha conversado en estos días bueno en 1879 empezó lo que se llama la guerra del pacífico no vamos a entrar en eso porque todos sabemos más o menos qué es lo que pasó ahí pero esa guerra en teoría te, terminó en 1883 y lo que no se dice aunque ya bueno hay varios historiadores ahora eh, del tema mapuche partiendo por vengo hacia acá que han ido un poco aclarando todos estos temas Eh, ...donde ese ejército fue traído del, del norte del país, al sur del país... ...a terminar lo que el Estado chileno llama la pacificación de la Araucanía... ...que fue el, el genocidio, digamos, la masacre de miles de mujeres, niños, ancianos... ...hombres mapuches que estaban desarmados frente a un ejército chileno... ...que había que acababa de ser armado por los ingleses, cierto con armamento muy moderno para la época... ...y sin previo aviso simplemente empezaron esta carnicería... En, en, ...en el sur del país... ...y después de esa derrota militar... ...si se le quiere llamar... ...es cuando eh, el Estado chileno... ...decide que los Mapuches serán... Eh, eh, ...¿cómo se llama?... metido en lo que ellos llamaron... ...reducciones indígenas... ...un nombre que es muy adecuado... ...porque en realidad... ...el territorio era completamente los Mapuches... ...y quedan ahora reducidos... ...a, a pequeños pedazos de tierra ya eh, que, que más o menos eran alrededor de 500.000 mil hectáreas eso es lo que las, lo que quedaron los mapuches con eh, lo, lo que se llamó los títulos de merced ¿no? pero eh, como ya sabemos los títulos de merced rápidamente no fueron respetados por, eh, por eh, muchos de los latifundistas de, de esa época entre otros los Lusinger ...que pasaron de tener muy poquitas tierras a tener enormes cantidades de tierra y pues eso no se dice más cómo fue que se hicieron de todo es ese de todas esas tierras no eh, entonces yo creo que ahí eh, lo que por lo que por lo que se sabe digamos de, de, de la historia digamos de, de nuestros mayores y nuestro antepasados es precisamente de que muchos de ellos se apropiaron de ese territorio que ya era reducido no Eh, de hecho ahí se habla de varios caciques que fueron muertos luego que estaban muertos pescaban sus huellas digitales para marcar como que estaban vendiendo esos territorios, etcétera y, y desde ahí que viene el tema con mucha fuerza eh, lo que hoy día conocemos como el conflicto Mapuche, eso que además hay que entender que desde, desde 1930 hasta ahora estamos hablando de 100 años o sea, si dobatti del 1900, eh, estamos hablando de poco más de 100 años, estamos hablando de dos tres generaciones, o sea, eso está muy presente todavía en muchas familias mapuche. Eh, y de hecho eh, del cómo se llaman, de cómo fueron asesinados familias, digamos, cómo fueron asesinados casi y después que aparecían después de muertos, digamos, en teoría la habían vendido antes de que los mataron, ¿no? eh, eh, con con este tema Eh, cuando y claro, el otro el otro tema tiene que ver precisamente con el conservador de bienes raíces porque el conservador de bienes raíces data de 1930 cuando se empezó a regularizar todo este territorio y los mapuches digamos nunca inscribieron sus títulos de merced en el conservador porque nadie les dijo que eso había que hacer digamos, en el conservador de bienes raíces y eh, Y claro, muchos se avivaron y empezaron ellos a inscribir territorio que era mapuche, digamos, entendiendo que todo el territorio era mapuche, pero ahora el territorio que en teoría le había entregado, le había dejado el Estado de chileno a los mapuche. Eh, ...y desde ahí viene obviamente toda esta lucha por el recuperación del territorio... ...porque los mapuches digamos, recuerden que, no sé, desde, el, desde la Loma no sé cuánto... ...desde el Cerrito no sé cuánto, desde el Estero no sé cuánto... ...hasta tal parte era de su comunidad, era de su familia, de, de sus ancestros... ¿no? ...que era el título de Merced. Pero pero de ahí hasta hasta ahora, digamos, ha sido de, de esa manera... Eh, no, yo cuando era dirigente de la, de la meli western mapa una vez tuvimos la oportunidad de, de, de conversar con jackson cho ya y él nos explicaba cuál había sido la política cuando fue la reforma agraria bajo la unidad popular ¿no? que él, él nos explicaba que lo que salvador allende había planteado era que todas las tierras que fueron recuperadas en este en esta reforma agraria si existían títulos de Mercedes de por medio, se entregaban inmediatamente a las comunidades que tenían, digamos, esos títulos de Mercedes. Eh, y de hecho se hizo así, se entregó mucho de eso de esas tierras a las comunidades. El problema fue que como el, el proceso de la unidad popular quedó truncado por el golpe de Estado y por todo lo que significó eso, ya... Eh, esas tierras que se habían entregado a los mapuches nunca fueron inscritas nuevamente en el conservador de bienes raíces y todavía aparecían como parte sí, de la Cora ¿no? claro, claro la, la, la Cora entonces eh, ¿qué es lo que ocurrió con eso? fue que eh, básicamente lo que nos explicaba de eh, Chonchol que había sido ministro Allende en el tema precisamente de tierras eh, era que eh, el el, la dictadura y ha entregado muchas de estas tierras ya vendido en teoría estas tierras a un tercer ¿no? pero básicamente era una treta pero, para pero blanquear fuerte, claro, era para pa blanquear eso porque incluso se habla de que hubo, que se vendieron estarias a un peso por ejemplo en, en, en, este, en esta historia ¿Y cuál era la historia de esto? La historia de esto era que después las, las transnacionales de los Angeline y los mateos o transnacionales de la, de la madera no eh, aparecían después comprando estas tierras. Por eso que ellos tienen, Angel, Angeline y Mate tienen más tierra que los Mapuche, ellos ¿no? tienen mucho más tierra que los Mapuche, que lo que hoy día queda en, en las comunidades Mapuche entonces eh, que lo que ocurrió lo que ocurrió con eso fue básicamente eso que de nuevo se hizo una, una usurpación de nuevo se en esas tierras y ejemplo de eso es lo que estábamos conversando antes de empezar el programa lo que acaba de ocurrir cierto con el grupo angelini de la, de la forestal bosque Arauco que ha sido eh, combinado por una jueza del juzgado civil de cañete a devolver 97 hectáreas en la provincia de arauco a una comunidad mapuche Y es porque están los títulos de Mercedes dice que esas tierras son de ellos, o sea, que son de la comunidad mapuche no de, de, de, de Angélica. Yo leí Lee. el artículo y decía que la jueza eh, de, argumentaba de que lo, lo nuevo, la nueva documentación era del año 1988. ¿verdad? Era sí. absurdo que no hubiera... Entonces, no le, le restaba la idea esa a la que presentaron la, la forestal, Y, y le daba validez justamente a los títulos. De claro, porque eso está eso eso, eso, es, eso es así, no es y este, no pues, es, y este es un solo caso, ¿eh? Se seguramente sí, a, a, a, ya a, se sabe que van a, a apelar. A, a apelar todo, sí. pero pero yo creo que le, le deberían ratificar. Es que lo que pasa es que el, el, la sentencia dice no solo que tienen que restituir las tierras, sino que además tienen que pagar una indemnización por todos estos años que han utilizado ese territorio en beneficio de los grandes, entonces eso yo creo que les preocupa mucho porque eso significa bastante bastante lucas digamos bastante dinero entonces eso básicamente y caso como este hay muchos más digamos donde hay eh, disputas porque existen precisamente eh, estos títulos de merced que no fueron respetados que no fueron respetados ni por por eh, por los terratenientes y después ya es el tema de las forestales viene con la dictadura, ¿eh? está muy relacionado o sea, con la dictadura. O sea, que este plano de la Eucanía va justamente orientado a, a evitar que estas cosas pasen. Es decir, que si quieren quieren en el fondo ponerle otra traba van a hacer lo mismo, como tú bien decías, de dividir las tierras de manera tal de que se puedan enajenar fácilmente. Claro, yo y creo que en principio dicen que no. ...pero yo creo que el objetivo final es ese... ...el objetivo final es convenio 169 también lo respetan? ...es que... El, nunca, lo ...nunca lo han respetado... Uh -huh. o sea ...el convenio 169 todavía sigue siendo una cosa decorativa... ...yo creo que no, claro... no una pieza del museo... ...claro, no se, no se respeta... ...entonces yo creo que... ...yo creo que el, el, el tema va por, va por ese lado... ...por eso te decía que yo creo que del Plan de en ...donde hay que concentrarse precisamente es la iniciativa que tienen de eh, hacer una división del territorio porque los mapuches, a diferencia de los empresarios capitalistas tanto de las forestales como de los grandes latifundistas no ven la tierra como un, eh, un elemento para enriquecerse ellos no lo ven así, ellos lo ven como una forma de tener vida de tener medicina desde, desde, desde los bosques que están ahí y también como una forma de eh, mantener esto, ojalá lo más limpio posible, ¿cierto? para las futuras generaciones. O sea, eso es, un, eh, es lo que algunos llaman hoy día el ecologismo, pero eso sí. ha sido siempre de los pueblos pueblos la indígenas en general y la cosmovisión mapuche clara. Claro, eh Para el, para el gobierno y los empresarios, esto es un productivo. Por eso es que los tiltan de flojo a los mapuches, porque no explotan la tierra. Claro, porque la ellos... ellos no es para explotarla. Claro, ellos, eh, los mapuches, de hecho, el mapu, todos saben, pues mapu es tierra eche gente. Los mapuches se definen como gente de la tierra. De hecho, los mapuches la tierra la ven como su madre, es su ñuque mapu. Entonces no lo ven como un elemento para enriquecerse, no lo ven como un elemento digamos que tenga esos fines, sino que es cómo convivimos con la tierra sí, y cómo convivimos y mantenemos una madre la tierra, claro, un generador de vida por donde Claro. Así que todos Así que no, básicamente no básicamente yo diría que apunta a eso, apunta a la mantención de de cómo que se llama de esos territorios digamos y, y no lo que está ocurriendo hoy día donde hay plantaciones de pino eucalipto en donde se ha creado ya sequía hay comunidades que, que les tienen que ir a dejar agua te imaginas en una ciudad de, de la novena la, región una zona lluviosa claro zona lluviosa está faltando el agua ya está faltando el agua claro porque los pinos no me acuerdo, en la, la tra un estudio que, que con consumen estudio. como no sé cuántos litros de agua por día, una cosa así que es una cosa impresionante porque claro, tiene un crecimiento rápido, en 20 años se supone que ya son eh, explotables claro. No como como los, eh, los árboles nativos que pff, para que crezcan claro, tienen que esperar el, 60, el, 70 años, el, 80 el años. Claro, el guay, el, claro. Lico, el guay claro sí. Se demora mucho más. se demora mucho más. Sí. Bueno, eh te llegó Ah, sí. Después, perfecto ¿no? eh, como tú quieras si, si quieres la, la hacemos el tiro vamos a pausa como tú quieras ah, una pausa también, bien, bien. vamos a una pausa entonces sí. ah, ya. Vamos. Están, Están, empiezan a llegar unas preguntas del público aquí. Están, pues, pregunta <ríe> está, de está, está bueno Eso, la sí, interacción tiene. es como positiva bueno, siempre otra de las cosas que queríamos tocar de, de, de, de relación muy relacionada con el plano Araucanía poco antes se, se inventó este circo del el comando Jungla el Comando Jungla si, sí, mira, el tema del Comando Jungla yo, yo diría que, que ese eh, en esto es la misma política criminal de siempre o sea, el Comando Jungla no tiene, yo creo, la, la menor intención de buscar la paz en la Araucanía sino todo lo contrario, incentivar el conflicto yo creo que ellos apuntan a incentivar el conflicto si tú ves eh, el, eh, esta gente fue formada en Colombia, en Colombia es donde más matan dirigentes indígenas dirigentes sociales y como que se llama, periodistas claro, pero son donde más eh, se asesina digamos dirigentes sociales eh, yo leía las cifras de, de, de Colombia y son impresionantes, o sea digo cuánto, cuánto Cuántos asesinatos hay de sí, son, de, son, de un, son? Ah, uno sí. cada dos días. Ah, bueno, bueno, vamos a una pausa y volvemos en un breve minuto. Estamos de vuelta con nuestro invitado eh, y me dice producción que hay unas preguntas. Sí, muchas gracias Claudio Rojas, un gran saludo para ti para el invitado el día de hoy. De parte de Yanet Levio, estoy escuchando desde que aquí, aquí nos parece todo tan lejano lo que ocurre en el sur. ¿Por qué no le pregunta al señor hasta cuándo van a seguir quemando camiones en el sur? Pregunta número uno ¿Y por qué siempre los mapuches hacen destrozos de todo? ¿Y qué pasa con la familia Luxinger Macay? ¿Por qué defiende lo indefendible o nos manejan comunicacionalmente Ángela galea soy de la octava región y he visto como con el paso del tiempo las grandes forestales han depredado los bosques milenarios pero ¿qué le va a poder que le va a colocar coto sabemos que había un intendente de apellido buenchubla pero pareciera que él finalmente no trabajaba para las comunidades sino que simplemente para los intereses de los gobiernos de turno cuál es la opinión al respecto Uy, ahí tenemos para hablar <ríe> eh, bueno, yo creo que en el tema de la en el tema de la de la quema de camiones yo creo que ya eso ha quedado más o menos claro en más de algún caso o sea, hay muchos que han quemado los camiones para cobrar los seguros Correcto. curiosamente, y hay... perdona, para complementar lo que estás diciendo curiosamente, quemas de camiones en recintos en donde estaba asegurado el camión y no la carga, y la carga la madera, y no se quemó la carga, fíjate, sí. y no habían cámaras, mira qué curioso, sí. ¿no? O sé era un montaje, pues son montajes, pero impresionante para inculpar a los mapuches. Sí, yo creo que eso ya ha ido quedando claro, y han habido varios casos en los que se ha, se ha descubierto, digamos, que fueron quemados por sus propios dueños para cobrar los seguros, y eso, o sea, yo la verdad es que no creo que eso tiene que ver mucho con el tema... Mapuche, más bien tiene que ver con interés económico de los empresarios de la zona más que con los Mapuche esa es mi, mi opinión digamos. además para nuestra auditora que hizo la pregunta eh, le pediríamos que también lean medios alternativos para que eh, lea otras noticias de cómo se se enfrenta una noticia en el medio tradicional y otro en el medio alternativo y que saque sus propias conclusiones ¿cuál cuál le parece más cuerda? Nos dice? ahora eh, el tema de lo El caso de Luzinger Macay. Yo creo que el caso de Luzinger Macay, yo creo que ahí tenemos un, un tema que, que está extremadamente complicado porque en teoría todos los inculpados del caso no de Luzinger Macay eh, se, se hizo a través de torturas contra uno de, no, de los integrantes, digamos, de, de esa comunidad, ¿ya? Eh, confesiones en teoría bajo no en teoría, perdón, bajo tortura no en teoría, pues fue bajo tortura ¿ya? eso está reconocido eh, y en el caso de Luzinger Mackay si uno mira el tema de del machi ¿no? eh, lo que queda claro es que aunque no hay ninguna forma no hay ninguna forma que se haya podido probar de que él participó en esos hechos, no existe no existen pruebas digamos de que él participó en eso hecho eso es... cualquiera que diga lo contrario está mintiendo sobre eso son todas presunciones se presume que él participó porque nunca se ha podido probar que la bala que, que tenía el matchi eh, sal, eh, salió digamos del arma disparada por el eh, luz así que sin esa sin eso ¿cómo pueden probar que él estuvo ahí o sea eso no existe y eso yo creo que es cómo funciona la justicia la justicia en este país porque si tú miras el caso de, del hijo de, de Carlos Larraín ya el hijo de Carlos Larraín donde está probado que el tipo iba borracho, que atropelló un trabajador que lo mató y todo el cuento eh, el tipo sale libre libre sin nada, o sea, libre yo creo que el problema de, del machi es que no es hijo de de la raíz, pues o sea, es el tema básicamente claro. de la justicia en este país Además, ahora hay muchas hay muchas para, cosas sí. para complementar tu respuesta para, el, para el... hay una, una persecución eh, al pueblo mapuche que se está eh, manifestando con la persecución a los líderes mapuches por eso que se atacó al machi discunao, por eso que al machi selectivo eh, ahora en la tradición del lonco facundo de Argentina hacer para, de, de alguna manera, descomponer al pueblo Mapuche. Además, es importante. Piensa que hay un abogado en el Ministerio del Interior, en el Mocillo, que está exclusivamente contratado para aplastar al pueblo Mapuche. Hasta la Corte Suprema reclamó contra eso. El caso más burdo de lo que tú acabas de decir es lo que pasó con la Operación Huracán. Justamente. El caso más burdo del montaje de la Operación Huracán, que le sonó como guatapique, porque en realidad eh, no tenían nada, o sea, metieron y ahí la, el objetivo era Hector Jay Tool. El objetivo era uno de los dirigentes, máximo dirigente de la CAM. Y, y obviamente eso les reventó en la cara. Y yo creo que eso quedó claro que es eh, un montaje como en muchos otros casos en donde ha habido condena contra los mapuches y después se ha probado que han sido montaje y han tenido bueno, que ser, eh, eh, como se llama asueltos y, y, y eh, hay varios varios juicios con, que tienen que ver con eso entonces yo creo que esto, eh, aquí no hay mucho que, que en realidad se pueda decir sobre eso y con la pregunta de, del intendente Wanchumilla eh, yo diría que eh, como en todos los pueblos ¿eh? yo diría que no hay que pensar que solo por llegar un apellido mapuche tú eres parte y convencido, digamos, de, la, de esa lucha y de esa causa, eh, porque algunos responden de repente, y no estoy en esto en contra de los partidos políticos ni nada, responden más a los intereses de sus partidos que a los intereses de la causa mapuche, digamos, eh, en, en este tema. Y buen chumilla, todos sabemos que es demócrata cristiano, Eh, de hecho, Wenchumilla nunca antes había asumido el tema de la causa mapuche y yo eh, fui dirigente, como dije antes, del Amambu Metropolitano bajo la estadura Wenchumilla nunca nunca apareció en eso, eh, a diferencia de un Domingo Namuncuro, por ejemplo, que sí siempre participó, que fue Ahora, eh, que fue... Eh, yo tengo algo que decir respecto a Wenchumilla. De hecho, yo tengo un video que fue tomado en secreto en una reunión que tuvo Wenchumilla en el primer gobierno de Bachelet como intendente con los empresarios donde él se preocupó de que le dijeran que no estaba firmando y él le rinde cuenta él haciendo una gestión a nombre del gobierno o sea del el presidente de la república para abajo le rinde cuenta los empresarios ahí y dice que él en el fondo deja entrever que él traiciona a los mapuches. A él le creen, así que él, le, él puede él puede manejarlos como quiere. Eso es lo que dice, y es tremendamente verdad. Se fue Y si me lo piden, eso está, está en las redes, sí. yo también lo vi eso. Eso lo, lo vi, digamos. Mira, pero hay otra cosa que, que, que se me vino a la memoria ahora que está. como dirigente de la, la Melipuchan Mapu, nosotros fuimos recibidos la moneda en el gobierno bajo el gobierno de Frey con el tema de esto de los atentados. Virgino bueno de Freire no atendió a Freitas en uno de sus tantos viajes por el mundo y no atendió el vicepresidente que era el que se llama el vicepresidente que era el ministro del Interior de Freire. Eh, no lo recuerdo en este momento, escribir que como un, algo en un ojo. Bueno, da lo mismo, pero no atendió el vicepresidente Belisario. el Belisário Nos recibió en la moneda a los dirigentes, pasamos como 12 dirigentes y en él en privado nos dice que ellos que el gobierno tiene la información, ¿ya? De que los que están quemando camiones, que están quemando algunos pedidos forestales son los mismos empresarios para cobrar seguro y todo eso, porque el gobierno tiene eso antecedente. Dice, "Pero esto es una conversación privada, esta conversación no puede salir de aquí, que sigue todo el asunto." Y eso fue muy fue muy chistoso porque Eh, a mí me pidieron los, los, los otros peñis que yo hiciera la declaración yo de hecho tengo la declaración en la escalera de la, de la moneda el patio de los naranjos creo que son eh, la escalera digo digo precisamente lo que nos habían pedido que no teníamos que decir <risa> digo el gobierno acaba de decirnos que ellos tienen antecedente que estos atentados no tienen nada que ver con los maguches ¡Ah! que va a embarrar esa vez Pues, precisamente porque el gobierno los gobiernos manejan esa información y saben de eso pero eh, eh, ellos necesitan alimentar eh, y manejo, la excusa manejo, la excusa manejo, para la represión manejo comunicacional. ¿sí? no y para una excusa para la represión imagínate lo que es el caso jungla para el caso jungla necesitan eh que quemen camiones necesitan para poder inventar este famoso eso, el, comando jungle. Jungle es es un es un montaje comu comunicacional, porque el solo hecho de que aparezca ese comando jungle, la mayoría de la gente que, que no se informa, miran eso y dicen, "Oh, esto de, de, debe de haber muchos terroristas." O sea, es, es una es como un reflejo incondicionado al tiro, la aso asociación asociación mm. inmediata. Ven ven una cantidad de armamento y dicen ah, entonces hay muchos terroristas. Claro. Está bien que lo usen, dicen. Sí, no, eh, obviamente, por eso digo es que el manejo, es un manejo comunicacional para tener justificación para poder reprimir las comunidades y, y eso, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión eh, eh, extremadamente peligrosa, digamos, desde de ese punto de vista. El programa, como digo el, como decía antes, el, el Plan de Araucanía apunta a agudizar el conflicto, no, no apunta a ...a solucionar... ...si tú miras, lees lo que lees bien y con detención... ...te vas a dar cuenta... ...que hacia dónde apunta el plan de Araucanía... ...es agudizar el conflicto, cosa de eso... ...poder meter... Eh, ...justificar todavía más la represión que llevaría a cabo... ...este comando, supuesto comando... ¿no? ...de élite que tiene carabineros para reprimir a los Mapuches... ...entonces yo creo que eso eh, apunta... a Hacia, hacia básicamente la justificación de la represión y asesinato de nuevos comuneros mapuches como muchos otros que ya han sido asesinados muchos jóvenes de comuneros mapuches que han sido asesinados bajo estos supuestos eh, años de democracia ¿no? en, en este país yo creo que básicamente el tema apunta hacia ella ahora Eh, fuera el micrófono. No sé si tenemos más preguntas. Sí, más. Ya. Adelante con la pregunta. Sí, por supuesto, sí, el, el programa es de nuestro, es de nuestro público, no nuestro. Me parece muy bien. Gracias, Claudio Rojas. Felipe Andrés Amaya, qué interesante el programa. Porque durante toda la vida nos enseñaron que los mapuches son flojos. ¿Qué es qué fue eso de la pacificación de la Araucanía que nos enseñaron en el colegio? ¿Es verdad? Que fue el único pueblo que rechazó a los españoles y solamente el estado chileno al meter las drogas y el alcohol pudo manejarlos y dominarlos ¿por qué los grandes capitalistas? pregunta Bernardita Amapula lograron quedarse con toda la novena región y los mapuches nunca se agruparon para poder luchar por ellas y hoy en Pucón eh, grandes, terratenientes hacen lo que quieren con el turismo Siendo que las comunidades mapuches están cada vez más dejadas de lado. ¿Qué pasó ahí? ¿No subieron defenderse? ¿Faltó estudio? ¿Capacitación? Muy buenas preguntas, por mucho público. Eh, mira, a ver, con el tema de, lo, de los mapuches dicho muchas cosas, eh, de, no solo que son flojos... Eh, el tema del, del alcoholismo eso fue algo que obviamente fue metido conscientemente como el tema de las drogas que estamos viendo hoy día en todo este país o sea, el tema de las drogas, la pasta base hay, eh, he leído artículos que eso fue metido conscientemente bajo la dictadura por Manuel Contreras y, y, y los Pinochet digamos. Eh, bueno, el tema del, del alcohol también fue y pero eso tiene otra explicación tiene hasta incluso una explicación médica eh, la mayoría de los indígenas de América un hígado que es distinto al de los europeos tienen mucho menos resistencia al alcohol que los europeos los europeos toman mucho más que, que lo que se toma en estos países y no, no tienen el, el, el mismo daño digamos que causan en, en estos lugares Pero eso solo es una es solo una excusa para, para robar las tierras, o sea, eso básicamente lo que había detrás de eso, de que los mapuches eran flojos, eran hediondos, eran borracho y todo eso, eso es básicamente una excusa para quitarles el territorio, básicamente una excusa, pero también es un incentivo del racismo, o sea, el racismo que se vivía en... Chile un país muy racista. Eh, eh, no solo en principio fue contra los mapuches después cuando empezaron a llegar los peruanos se, se cambió la orientación un poco hacia los peruanos después de los peruanos eh, vinieron los haitianos ¿no? y, y, y el tema del, del racismo en este país es muy muy eh, muy fuerte lo que no entiende la mayoría de la población eh, chilena es que la mayoría de los chilenos a no ser que eh, desciendan directamente de europeos Eh, no solo europeos, po. o sea, porque los, los españoles que llegaron a esto a este continente tenían sin mujeres. Los españoles se reprodujeron con mujeres indígenas en este en este continente. Por lo tanto, la mayoría de este continente, les guste o no les guste, tiene sangre indígena. Correcto. Y si tú pones al chileno promedio, al chileno promedio, al chileno promedio, digamos, 80, 90% de la población de este país, lo pones al lado de un europeo, te vas a dar cuenta que no es europeo. O sea, es claro los rasgos que son eh, claramente distintos, o sea, tú claro. paraí en cualquier chileno promedio. Entonces, lo que pasa es que al chileno le metieron también esa cosa, esa cosa en la educación del racismo, El racismo contra los mapuches primero, como dije, después contra los peruanos cuando empezaron a llegar los peruanos a este país, ahora contra los haitianos, etcétera, pero es porque piensan que ellos son blancos, europeos y todo eso, y que eso es algo que está muy lejos de la realidad, o sea, cualquiera que haya viajado un poco eh, fuera de este continente se da cuenta que tú un chileno lo conocías en cualquier parte del mundo hay unas cosas muy buenas de Mauricio Redolés del chileno feo eh, sí. que, que, que tiene que ver con eso porque tú reconoces a un chileno en Europa sí. tú sabes cuando estás frente a un chileno por ejemplo, tú estás en Europa, tú sabes cuando estás frente a un chileno Porque tiene ciertos rasgos. Igual los peruanos, porque los peruanos tienen ciertos rasgos. Sí, claro. Entonces, eh, yo te contaba antes de entrar acá, que en el 1998 me tocó estar en, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, eh, entregando mucho los antecedentes de los mapuches que habían sido asesinados bajo la dictadura, ¿cierto? Bajo la dictadura, en un intento que hizo, hicieron organizaciones de derechos humanos, organizaciones mapuches y otras organizaciones por... ...porque a Pinochet se le juiciaron en España... ¿no? ...cuando estaba detenido en, en, en Londres... En, ...en 1998... ...me tocó una vivir una experiencia muy particular... ...en, en, en, en Suiza... ¿no? ...cuando tuve una reunión con exiliados... ...chilenos que vivían en, en, en Suiza... ...y ellos me dijeron, me contaron una cosa que, que fue... ...era irrisoria pero que demuestra yo creo... ...el tema del, del racismo en este país... ...y es que cuando ellos llegaron a Suiza... Están muy se sentían muy insultados porque los suizos les preguntaban de qué tribu eran ellos. Si tú de qué tribu eres? Dice, "No, yo no sé que así sido indio", como así. Si este y se empezaba, bueno, lo lo lo europeo los entiende. Tú todas yo creo con cualquier eh, chileno que le ha tocado vivir en el exilio o, o como que se llama que que ha tenido que vivir allá, de darse cuenta que realmente lo que ellos pensaban que yo eran blanco, europeo y todo eso, no tiene nada que ver con la realidad. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No sé si eso responde las preguntas, me fui por cualquier lado. Sí, no. Bien, bien. Pausa. pausa. Vamos, vamos a una pequeña pausa y volvemos pronto. El barco llega a Dover desde París. Todos muy cansados y en un desliz. Yo cacho un chileno en la fila del lado, parece un compañero sumamente exiliado Lo descubrí en Doble con sus lentes tipo P Escondió el pasaporte, ¡Ja! ¡Qué estupidez! El rojo del documento Sangaraucana me encadila desde lejos con el sol de la mañana ¡Chilero Jago! ¡Oh! ¡Chilero Jago! ¡Oh! ¡Chilero Jago! ¡Oh! ¡Oh! Ah! Ya te caché la ondita, ex compatriota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 Yo me fico posible, me evito problema. Me nacionalicé, na na na na na de la pena What can country, compartimos, my camarada Subimos al bus, rumbo a la nana Con tus estadísticas de hambre de desempleo Justificas tu pega, en Europa veo Tanto hablar de la muerte, te fuiste poniendo feo Cada uno en su movida, loco ¡Mira la mía! Eh! ¡Chinero feo! ¡Feo! ¡Chinero feo chinero ¡No! ¡Direna feo! It's 5 to 7, dice la radio One. Cloudy days and rain pronostica el weatherman. Te veo suspirar comiendo un apple pine. Los ojos cerrados, ¿en qué pensarás? ¿Serás de San Miguel? o de Muertomón serás un dirigente o un kill del montón por tu vestimenta I've got you cachao eres un militante muy disciplinao Bajamos junto al metro Paso delante tuyo ja, Me miras, meo Creerás que estoy un punk de Singapur Griego, chipriota o turco de Estambul El metro llega y subes muy soñoliento Desde abajo te veo buscar un asiento Me miras a los ojos sí, te crucifico para responder la otra pregunta que teníamos de, de nuestros auditores sí, pero el que eligió la, la canción fue genial porque Muy era bien. precisamente lo que estábamos hablando ¿no? el chileno feo, <risa> si tú lo reconocías en cualquier parte del mundo si el chileno es, <risa> tiene rasgos indígenas eso no hay ninguna duda eh, así que ese era el tema ahora, ¿por qué los, los grandes capitalistas se hicieron de la tierra en el... en el eso tiene una sola explicación es lo que dijimos antes después de la guerra del pacífico este ejército modernamente armado fue tirado hacia el sur y los Mapuche no fue fueron aniquilados mira, no se, se mató familias enteras de Mapuche entre sus rucas quemados de eso hay antecedentes, ¿eh? o sea, digo está la historia de Bengoa, pero después ahora hay un montón de historiadores nuevos mapuches, está, bueno Pairacán hay, hay muchos ahora que están surgiendo, que están investigando bien esto y además porque muchos de ellos también vienen de familias mapuches que eso todavía está en el en la, la memoria la en la memoria, claro, o sea, o sea, en memoria oral, digamos, de lo que ocurrió, digamos, con, con alguna familia de, de, de algunos mapuches que se, se salvaron de esa de esa barbarie que se cometió ahí. Entonces, obviamente después de, de esa de, después de que se desmoló los mapuches la verdad es que es, es, es casi heroico que nuevamente hoy día tengamos un movimiento mapuche tan activo, o sea, después de toda esa matanza. Eh, y eso se se hicieron de las tierras de esa manera, o sea, matando a mapuche o sea, si no hay otra forma, o sea, era como hicieron en el en la Patagonia, ¿no? Matando, pagando por cada indígena muerto que traían, al principio bueno, les pedían y las y orejas también, y eso. Y también, bueno, como estábamos conversando también antes, un eh, tema que hicieron con los títulos de Mercedes, que lo, como no se inscribieron, hicieron una venta ficticia con un valor irrisorio, para después hacerle un, una segunda venta y así... Eh, digamos dificultad en la devolución de la tierra a los mapuches. Claro, yo creo que eso claro, tiene que ver con eso eh, pero eso es más reciente, ¿eh? eso es, estamos hablando de la dictadura para acá. En eso de eso estamos hablando de la dictadura para acá, o sea, de la dictadura hacia hasta ahora. Pero el, los títulos de Mercedes es más antiguo que eso, es más antiguo que eso, o sea, eso es lo que se había recuperado bajo la Unidad Popular con las políticas que había de por parte de la Unidad Popular de entregarle a los mapuches a las tierras que el Estado le había entregado, o así sea, que, que todo ese territorio es mapuche, o sea, de eso no hay ninguna duda, digamos de del ¿De el, el, del, del Biobío al sur no hay ninguna duda de que ese territorio es mapuche, ¿ya? Y más más en la IX región. Y, y claro, o sea, te pueden eh, te pueden matar de esa manera que es masacrándote, pero también te pueden matar por hambre y obligarte a emigrar porque como los mapuches quedaron metidos en reducciones indígenas que el nombre yo digo que es perfecto porque eso fue lo que hicieron eh, obviamente para una familia mapuche que tiene seis hectáreas ya y tiene ocho o nueve hijos que va a hacer o sea tienen que irse porque tienen que emigrar de ahí porque no tienen a dónde producir si quieren ellos crear su propia familia formar su propia familia etcétera y claro de, de los años 30 para acá tú puedes empezar ya a encontrar toda la gente que emigró desde de las comunidades a Santiago eh, ante a Temuco, a Concepción donde la más ciudad, hay Mapuche ciudad. hoy día claro, donde, donde más hay Mapuche hoy día es precisamente en Santiago, en Santiago donde está la mayor población Mapuche ahora, eso también lo digo para los que les gusta mucho repetir una, una, una es algo que dijo el senador Espina, de, de derecha diciendo que los mapuches votan por la derecha en de la Araucanía y claro hay mapuches que votan por la derecha no se puede negar eso pero es que el problema es que la Araucanía la mayoría de la población no es mapuche o por lo menos que se reconozca claro. mapuche que si físicamente lo parece puede ser pero que se reconozca como mapuche no, la mayoría de los mapuches hoy día están en ciudades no están digamos en la novena región lamentablemente que era nuestro territorio, porque nos obligaban a emigrar por hambre. O sea, nosotros mi familia llegó a Santiago en 1965. ¿no? Yo nací en cerca del volcán Yaima, en Melipeuco, pero claro, las tierras qué? allá son eran pobres, es improductivas, bella, etcétera. Bella, entonces allá. Entonces eh, obviamente eh, es lo que ocurrió con muchos mapuches porque tuvieron que emigrar y emigraron a, a, a, a, a las ciudades a, a ser parte de los sectores más pobres de la población no la mayoría de los mapuches eran trabajadores de la construcción los, la mayoría de los mapuches eran panaderos que era eso era como lo normal obrero de la construcción y panadero básicamente era como la y las mujeres eh, empleadas en ese tiempo si se, se decía empleadas domésticas ahora son las nanas sí. y todo eso eh, hay una pregunta que te quisiera hacer antes de que nos queda poco tiempo Eh, tú decías que están, la, las comunidades mapuches están divididas, ¿cierto? porque cada una autoridad no hay una autoridad central mapuche sino que eh, cada eh, lof tiene su autoridad su machi, su, su qué sé yo su, su lonko su lonko y su, huen, su huenchafe su huerquén su huerquén, su rehu <ríe> bueno eh, nosotros tenemos recién traditado hace 20 días el de argentina al loco faculto yual quien acaba de hacer la semana pasada un interesantísimo llamado a la unidad mapuche al, al él hace una, una un llamado a un interesante llamado como te digo a la unidad como la única forma de de, de reivindicar la lucha mapuche como poder resistir el, al, la, al, a lo que está haciendo el Huizca con el, el Walmau Mira, el, como decía antes el, el pueblo mapuche igual que todos los pueblos o sea, mapuche, chileno y otros ¿no? no siempre hay una... todos piensan de la misma manera yo me acuerdo de algo que dijo Don eh, Welsenlao Payal que en paz descanse. Eh, él fue el lonco de la Melihuichan Map, el Lonko de la Melihuichan Map. Estamo en un foro en la en Buchéf, en la Facultad de Ingeniería de Buchéf. Muchos estudiantes secundarios cuando cuando fue, estoy hablando del 97, 98, más o menos, que era cuando estaba todo el tema contra Ralco, la pelea dura digamos y, y un eh que eh, se llama? Eh, un estudiante le dice de una forma muy arrogante nos hace la pregunta estaba, estaba Don Buencelado, estaba yo y nos dice ¿pero por qué no se unifican los mapuches? entonces Don Buencelado Payal le dijo yo le hago la misma pregunta a los chilenos ¿por qué no se unifican? me dijo porque ustedes también están divididos hay muchas divisiones dijo, ¿por qué? si son todos chilenos no se, no se unen y él lo dijo de una forma muy sarcástica los chilenos de la UDI con los del Partido Comunista son todos chilenos Entonces, esta cosa es una es una, eh, es una cosa que lo ideal sería eso ¿no? que se dé la unidad y todo eso pero todos los pueblos no piensan de la misma manera, no todos los seres humanos piensan de la misma manera y los mapuches no son distintos al resto de los pueblos del mundo que a pesar de que tú puedas sentirte de una de una, de una línea digamos ¿no? de, de generación Eh, eh, puedes tener distintas formas de pensar pues eso ocurre ocurre ocurre con todas con todas las sociedades, lamentablemente pero yo creo que sí, yo creo que hay que tratar de unificar la unificar las luchas eh, unificar digamos la lucha mapuche, no solo en Chile, sino también en el sur de Argentina en la Patagonia eh, lo del Facundo Guala, a mí me preocupó mucho por la extradición que se hizo porque a mí esto me hace recordar un plan siniestro que hubo cuando hubo dictaduras en el cono sur de américa que fue el plan Cóndor en donde detenían eh, chilenos no sé en, en un determinado país te lo mandaban de vuelta al otro país o lo hacían los mataban en otro países por orden de este otro país esto no siento con esa gravedad que tuvo bajo las dictaduras ...sigue siendo un tema muy peligroso... ...porque ahora fue un dirigente mapuche... ...un destacado dirigente mapuche... Eh, ...pero en el futuro puede ser cualquiera... ...puede ser un dirigente social... ...puede ser un dirigente, no sé... ...un ecologista, alguien que defiende el agua... ...que ha ido a apoyar una lucha, no sé, en otro lado... ...y se lo encausa por algo... ...yo diría que este tema de Jonas Guala ...es extremadamente grave por eso... ...porque es la coordinación... ...de dos gobiernos de derecha... Eh, siniestro, como es de Macri en Argentina y de Piñera en Chile yo creo que esa es la peligrosidad que tiene esto. Bueno, es y el y y el bachelet, también, con claro con es que lo que pasa es que yo bueno, creo, que, sí, yo creo que, que he yo creo claro, yo creo que hay un <coughs> tema es que eh, no son muy distintos si tú, si tú lo piensas y nadie lo ha dicho o se ha dicho poco en realidad el comando jungla que se inaugura bajo Pinochet como después de uno o dos meses que asumido el poder sí, si tú te, piñera. piñera perdón disculpa, piñera así si es que un, un mes o dos meses después de piñera el gobierno de piñera si tú te tú te pones, te tiene que pensar un poquito no es que un gobierno viene y compra todo este armamento y estos carros de guerra que llevaron al sur del país de un mes para otro esto venía de antes y nadie lo ha dicho Esto venía de antes, o sea, esos carros no. Es que tú, cualquier gobierno lo encarga y se los tienen listos. No, ¿no? se eh, día, siguiente, día no. siguiente. no. Entonces eso tiene una más larga data. La formación de, del comando jungla en Colombia también, también tiene más larga data. Un... No es de un creo mes para otro. Semana, claro. claro, no es de un mes para otro. Entonces yo creo que aquí en eso hay continuidad en el tema de represión entre el gobierno de la Bachelet y el gobierno de Piñera. Claro, eh, podemos decir que quizás... El gobierno de Bachelet era menos siniestro que el gobierno de Piñera, pero sí hay una continuidad en el tema de la represión, especialmente contra los mapuches, especialmente contra los estudiantes, especialmente... ¿Y cantidad de asesinatos durante el gobierno de Bachelet? O sea, en el anterior, en el último se cuidó más de, mm. del, del tema de no, de no cometer luz. Bueno, estamos a la hora. Eh, muchas gracias Celso por tu participación. La verdad es que muy interesante. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Tendríamos para conversar en dos programas más, pero, pero bueno. Me gusta redes. ¿Dónde puede ver la información? De... Cualquiera, cualquiera. Tú, te metes a cualquier buscador y pones conflicto mapuche o, o más o pacificación o, o. de la Araucanía y te van a aparecer y, un montón de cosas. Rojo, También. Sí, pero pero hay muchas. ¿no? Es mejor página, meterse a cualquier buscador. Mapo Express, claro, eh, Mapo Express Hay mucha, mucha información. información También hay otra sí, página sí. que se llama Radio Cupu Sí, no, hay varias ¿Sí? Hay varias, hay varias También yo recomiendo leer a, a Bengoa Leer a Pai de Khan Leer a los dirigentes O sea, los historiadores que han salido en el último tiempo Hay varios Hay, eh, hay, hay muchas publicaciones recientes Que están contando la verdadera historia Lo que no se, no, se, no, se, no se ha contado antes Bueno, Celso, muchas gracias. Eh... Muchas gracias por la invitación también. Agradezco mucho la invitación y ojalá sigamos viendo. Bueno, yo a ustedes, Kirúes Auditorio, los dejamos invitados para el próximo jueves, a esta misma hora, siempre con su programa La Verdad, una alternativa, con un interesante tema. Gracias.